Después de ese penal, ¿pudiste convertir? Sí, pero el tiempo creo que... Es marcar un poquito más amplia la diferencia y con el penal y con otra jugada podíamos haber hecho algún gol y estar el partido más, más tranquilo pero bueno, ellos hicieron un planteo cerrado, en el primer tiempo prácticamente no nos no, no generan peligro y, y la suerte de, de encontrar el gol enseguida que empezó el segundo tiempo nos dio una mayor tranquilidad pero bueno, quizá después le dimos un poquito el manejo de, de pelota a ellos en el segundo tiempo, pero sin demasiadas complicaciones. ¿Se si ilusiona Martín con la Sudamericana? ¿Está en uno de Racing? Sí, bueno, siempre hay que tener la expectativa de algo, tener la ilusión de, de terminar el campeonato y, y llegar a algún objetivo. Así que, bueno, está la, la Copa ahí nomás y es, es la idea de poder llegar a, a entrar. ¿Y, ¿Y Vélez está perdiendo, Vélez se está perdiendo? ¿Se puede ilusionar también con el todavía el campeonato? hay que ir eh, de a poco a lo que quedan estos tres partidos, hoy no podemos decir a que eh, queremos salir campeones porque es eh, algo eh, difícil de llegar, pero bueno, eh, siempre uno es optimista y es eh, creyente a, a lo que venimos haciendo y a lo que el equipo ha mejorado y ha crecido, entonces, todo puede ser en el fútbol, lo que pasa es que bueno, hay que ir... Como venimos partido tras partido, y, y si está la chance de acercarnos más a Vélez y dar pelea hasta la última fecha, pero apuntamos a, bueno, más que nada a la entrada de la Copa. Otra vez, protagonista, otra vez fuiste protagonista principal, digo, agarraste el penal y después terminaste definiendo el partido. Son consecuencias de juego, del penal. Eh, en el momento me, me, me, me jodió un poquito, pero nada, después. Eh, a tira de entretiempo eh, me tranquilicé y bueno, y el gol enseguida me dio me dio a mí interiormente mayor tranquilidad y al por equipo, por, porque bueno, el, el haber errado el penal es un golpe para mí como para el equipo, entonces, por suerte el gol al llegar rápido en el segundo tiempo, creo que hasta transmitir eso al equipo da mucha más confianza. ¿Tú ¿Tú vi que ni ¿Lo, quedar... con ¿Lo viste sí. de una manera especial? No, no como todos los partidos, si sí, va a ser especial ya cuando llegue el último con Banfield, así que Este, lo importante fue, fue ganar nuevamente ante nuestra gente y, y seguir por, por un camino que venimos creciendo como equipo y eso es muy bueno.